Y principesas, esto es Play Kids con Ricky García.

Wanna take up Who、we'll、wanna make up?

Don't you wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care. Walking on i m p o r t e d air. Ooh, it makes you wanna die.

Que Blondie ya era historia. De repente, pumba,、a、finales de los 90, nos sorprenden con este tremendo temazo que se llama Marea. Sí, muy bien, z n a menos en Canarias. Llega el momento para las efemérides de la música de un 12 de mayo. Ricky García.

165. The Rolling Stones graban I Can Get No Satisfaction en los estudios RCA Hollywood. Ken Richards se inventó el riff de guitarra justo la noche anterior. Debían ser las 4 o las 5 de la mañana. f u e s su primer número uno en Estados Unidos.

1990, Adamski consigue el número uno en la lista de singles en el Reino Unido con este súper t e m a z o que se llama. ¡Cure!、Oh. Di la verdad, ¿cuántas noches joteras has tenido con、are、esta canción? ¡Hola! La gran Ritchie en 1984 estuvo dos semanas en lo más alto de las listas americanas de singles con esta canción que se llama.

Hello. Y en 2007 Barron Five consiguen el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos durante tres semanas con esto. Se llama Makes Me Wonder. s u e t al canal!

え<音楽>

リキー

You lock the flow, so far from hanging on the b l o c p o y dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me, even though you're gone. We still a team, through your family. I'll fulfill your dreams in the future. Can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear, h a l f t h e b r e a t h it.

I know you're still living your life after death.

Hard, but y o u not around. Know you're in heaven smiling down. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you.

t i l the day we meet again, and my heart is where I keep y o a friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you're going. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.

Momentitos e hacemos pasar aquí en la radio ¿eh? con estas canciones tan chulas. I'll be missing you, Puff d a d y Bueno, y prepárate para lo que viene. Oh, y música y luces. ¡Uh, yupi! Imagination. Mira que me gusta esta canción. ¿eh? Y además, también nos va a visitar. Snow Patrol. Oh, qué canción.

ピ c キー

Mejor canción para ilustrar el final del verano, que bueno, todavía tiene que empezar, ¿eh? pero no hay mejor canción que esta: el clásico de Erwin on Fire con la remezcla de Fats and Small. Sí, amigos, es s e p t e m b e r

Nueva aplicación nueva móvil, descárgate la ya SLS, por si el tiempo me arrastra a playas de c e l t a

おグパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグパーパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグパーハグ

何でせたら

m i y e

もう一度バンカ

Imagination consiguieron su propio sonido y lo petaron. Bueno, pues si te acabas de incorporar, camino a casa, vas en el coche tranquilamente, ¿eh? disfrutando de la buena música. Me alegro de que estés ahí, de verdad que sí, nos lo pasamos genial por las tardes. e h Bueno, pues si eres de los que se acaban de incorporar, que sepas que hoy hoy queremos saber cuál fue ese trabajo en el que te fue peor, ¿eh? ese h e trabajo tremendo que te dejó traumatizado, t r a u m a t i z a d a y que dijiste.

Nunca más en la vida. Vamos a ir hasta Instagram. Nuestra amiga May Ciervo dice: Yo duré tres horas en un trabajo que era llamar a abueletes e intentar estafarlos. Cuando vi el percal, cogí el bolso y hasta luego, Lucas, señores. Muy bien, May. Muy bien, sí, señor. La gente mayor hay que respetarla. Sí, señor. Bueno, vámonos hasta Sevilla. Ahí está nuestra amiga Esperanza. El peor trabajo que he tenido fue ¿Sí? haciendo inventario en la tienda e s t a donde va Magribe a comprar todas las cosas.

Los tornillos, los grifos, la cinta aislante, pues ahí. Me hice tantos kilómetros que me convalidaron una etapa del camino de Santiago y se me pusieron las piernas, vamos, como un mene s Ignacio. Buenas tardes, Ricky. Hola. Aquí el turba de Sagunto. Hola. El peor, la peor faena que he tenido fue cuando fui a los Alpes a coger manzanas y luego me quedé a la poda s、sí. del manzano. Y、sí. allí h i e poda en enero. Sí. A 24. 20...

20, 18 grados bajo cero. Perdona. Imagínate, no, no vuelvo más. Solo t r a b a j a m o s cuatro horas al día del frío que pasa. a Hola, soy Peri y llamo desde Murcia. Hola, Peri. Estoy todas las tardes, os escucho y me encanta. Ah, gracias.、Eh, con respecto a la pregunta que hacéis hoy,、sí. el trabajo más nefasto y desagradable que yo he hecho a lo largo de mi vida、sí. fue cuando tenía 17 años. Primero de invierno, un frío que te mueres en un almacén、sí. de naranja.

Donde me puse, me puse de agua hasta arriba, y cuando salí por la puerta miré hacia atrás y me hice, vamos, unos, un escarlata o j a r a en toda regla. Dije, adiós, pongo por testigo que jamás, jamás volveré a este sitio. Qué arte tiene la chica, ¿eh? Y oye, y no he vuelto, ni lo he necesitado. Hola, buenas tardes, soy Rafa de Ibiza. Hola, Rafa. Pues yo cuando era jovencito ¿Sí? y tenía ganas de trabajar y pillé un trabajo cuando el buf.

de Los vídeos comunitarios、sí. a colocar antenas, c o l c a b l e s y cajas y eso. Bueno, pero cuando me tocó salir a las terrazas,、ay. a los tejados ay, ay. y yo teniendo vértigo, dije: jamás de los jamases. Contratado.

<risa> bueno, ya no, prepárate porque te voy a lanzar tres exitazos. It's My Life de Dr. Alban, con saludo incluido. De Sirel con su Voyage Voyage. Y atención porque está a punto de sonar un temazo que se llama Chasing Cars con ustedes, Snow Patrol. Esto es Lakers. <risa>

Just lay here. Would you lie with me and just forget the world?

ぐらいです。

Su It's My Life, de ¿eh? dentista, artista de pop. Y nos dejó un saludito y todo. Genial, It's My Life. Casi llegando a las 8 o 7 en Canarias. Bueno, es el momento de teletransportarse. ¿eh? Nos vamos hasta la ciudad de la Casa de las Mariposas, de la Catedral de la Encarnación, de la Fuente de los Delfines, de la playa de San Miguel de Cabo de Gata. Nos vamos hasta la preciosa ciudad de Almería. Ahí está nuestra amiga Raquel, se va a llevar este pack.

Fantástico con los amigos de Smartbox. Que se llama Noche Romántica. Y un saludo para Almería, 104.1 en la FM. Un beso bien grande. Oye, Raquel, nos debes una torta de chicharrones, ¿eh? que lo sepas. Mañana a las 5, 4 en Canarias, aquí de nuevo. Saludos de Ricky García. ¡Ay,、ah, ahora quédate aquí, eh! Vas a disfrutar de la mejor música, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana!